Mari Bueno, mi nombre es Mauro Millán y soy lonco de la comunidad comunidad Pilamaugistan que esto es en la provincia de Chubut es un territorio que ya hace casi 20 años que eh, hemos recuperado y bueno, la proclama y tiene, en principio es, eh, es reiterar algo que sucedió años atrás disculpen, tengo como un, un eco que me <ríe> un poco ahí estamos tratando bien. de resolverlo Mauro bueno, gracias eh, años atrás Eh, ...en una circunstancia bastante similar a la que estamos viviendo ahora... ...donde la situación de conflicto, de judicialización y lamentablemente... ...en este caso también de muertes... Eh, ...nosotros, varias comunidades en situación de conflicto... ...resolvimos dirigirnos hacia, hasta, el, hasta Buenos Aires y fundamentalmente al Congreso... ...para mm, justamente eh, proclamar algo que lamentablemente poco se sabe... Primero, de que hay un contexto histórico para que la gente eh, en general conozca la situación que hoy vive el pueblo mapuche. Eh, contexto histórico que evidentemente los medios o los grandes medios no se encargan en difundir, sino todo lo contrario, eh, van construyendo realmente, una, yo solo catálogo o lo denomino como una verdad corrupta. ¿Cuál es esa situación en la que vive el pueblo mapuche, Mauro? Bueno, de, teóricamente debo decir de que fundamentalmente hay algo que está condenando a la desaparición de nuestro pueblo que es el arrebato de nuestro territorio. El principio fundacional de nuestro pensamiento filosófico, ideológico y también político es, es ser parte del territorio, de la tierra. De ahí deriva también nuestro nombre como pueblo. Mapuche es gente de la tierra. ¿Esto qué significa? Que sin territorio nosotros no podemos desarrollar plenamente nuestras vidas. Entonces, eh, a partir de ese de ese momento que comenzó el, el, el arrebato territorial, eh, comenzó nuestra nuestra penuria. Y por otro lado también, eh, el arrebato de nuestra historia. Queremos también desmitificar esta eh, prepotencia histórica que tiene el Estado argentino de considerar al pueblo mapuche como un pueblo extranjero. Nosotros no somos chilenos, tampoco somos argentinos, somos mapuche. Y la frontera jamás fue frontera. La cordillera es parte de nuestro Hualmapu y el transitar fue milenario. Entonces eso también nos motiva acercarnos al, al Congreso como edificio simbólico de lo que significó la avanzada del Estado argentino sobre todos los pueblos originarios, y eh, desconstruir este mensaje de, de, de blanqueo, de saqueo. Sí, es interesante eh, hacer ese recorrido, ¿no? Primero eh, en un territorio que se desde la historia oficial, desde el poder, se lo vio como un desierto al cual conquistar, y luego una comunidad que en todo su derecho de recuperar ese territorio se la cataloga como eh, una comunidad criminal. Exactamente. El, cuando se considera desierto eh, es porque miles de nosotros estábamos en campo de concentración. Hubo eh, más de, un, de una veintena de campos de concentración a lo largo de la Patagonia. Inclusive, muchos de nuestros líderes fueron a parar a la isla Martín García, a crematorios, a museos, a museos de Europa, etcétera etc. Eh, jovencitos, niños fueron a parar a ingenios... azucareros en el norte entonces es una historia que no lo va a contar tn no lo va a contar en los libros que hoy los escolares deben eh, utilizar entonces para nosotros es una responsabilidad eh, plantear este contexto para que el común de las personas sepan por qué se da esta situación de tanta resistencia del pueblo mapuche y por qué está el estado con sus sucesivos gobiernos no son facilitadores no de la depredación de nuestro territorio mauro eh, en, en los últimos años eh, por, eh, por una avanzada de este de, del modelo extractivista eh, muchos territorios de, de la comunidad del pueblo mapuche eh, nada fueron eh, expropiados nuevamente fueron eh, quitadas sacados de sus territorios eh, comunidades enteras ¿Eso eh, también eh, ha reforzado una, una identidad de lucha del pueblo? ¿Ha eh, eh, revitalizado esa identidad? ¿Cómo, ¿Cómo lo viven en términos de que, eh, por lo menos, tal vez por por eso, por circunstancias negativas, hay una visibilidad eh, mayor de la que había en otros momentos? Eh, yo creo que esa circunstancia negativa comenzó en 1890, no cuando... Eh, consolida la avanzada del ejército en este momento comandado por roca pero por un plan pe pergeniado por el estado argentino eh, qué quiero decir con esto que no jamás se detuvo el anhelo la esperanza los sueños de seguir siendo lo que damos ¿sí? el mapuche es un legado de resistencia que hemos heredado eh, y que jamás se ha detenido Porque si se si hubiese detenido, yo no estaría hablando ahora en este momento. Eh, esto es un, una forma de, de recordar eh, este, esta épica que han hecho nuestros antepasados. ¿Qué pasa ahora? no Cuando los Estados son facilitadores, insisto en este concepto, de la avanzada del capital extractivo sobre el territorio mapucho. Evidentemente... Nosotros pregonamos la vida, no la muerte. Cuando vemos que vienen a represar ríos, a contaminar el agua, ¿sí? avanzar sobre los territorios con bosque, etcétera La reacción del pueblo abuche es una reacción que basa eh, su resistencia en la cultura. Nosotros no vamos a permitir la muerte. Entonces, ¿cuál es la, re la, la respuesta de, de los sustitivos gobiernos? Y hablo de sustitivos gobiernos no solo para adjudicarle a este gobierno... reaccionario eh, su persecución sobre Polo Mapuche, sino anteriormente, no olvidemos que el anterior gobierno eh, dejó como legado a, a, a, la, a la avanzada extractivista la ley antiterrorista, ¿no? Entonces decimos, este escenario que se ha configurado de enemigo interno, de persecución, de muerte, como dije al comienzo, tiene que ver con esto. ¿no? Tiene que ver con esta necesidad de, de, de, de seguir perpetuando el, el entreguismo del territorio a, a, por supuesto, a la rapiña de, de las multinacionales. Mauro, entonces, para para comprender mejor de qué se trata esta proclama, vos recién explicaste, eh, creo, el contenido, ¿no?, del, del, de la situación en la que vive hoy el pueblo mapuche, del arrebato del territorio y creo que, y de la resistencia del pueblo mapuche, creo que esto es lo que quieren poner de manifiesto en esta proclama a la que convocan este también a a, a, distintas, a distintos compañeros y compañeras a ser receptivos de la proclama. ¿Querés Eh, explicar entonces de qué se trata esta convocatoria la convocatoria tiene que ver con un nuevo paradigma la convocatoria, la convocatoria tiene que ver con algo que nosotros ya hemos vivido nosotros vivimos milenariamente en este territorio sin necesitar de ningún tipo de acción extractiva y ¿sí? sobre el territorio y venimos a advertir a la sociedad civil que este proceso de devastación del territorio eh, tiene un tiene un límite ¿Hasta cuándo vamos a permitir? Eh, y esto es reconocer también a la sociedad no mapuche. Entonces, con la esperanza de que haya una recepción, como dice el comunicado, de esta proclama, que plantea evidentemente una interpelación y es un antagonismo a este sistema eh, que, que todo mata, que todo depreda, está humildemente ¿no? este, este relato que haremos en el Congreso para ver si esa recepción que anhelamos que tengan las compañeras, compañeros y sociedad en general, eh, sea un proyecto de vida ya como esta, esta sociedad que somos, una sociedad multiétnica, plurinacional, eh, pero también eh, tomarlo como, eh, como una herramienta inspiradora para construir una sociedad diferente. Yo sé que, Que hay un contexto que, que en términos de mapa político viene siendo al revés, no como que el continente latinoamericano está prácticamente direccionándose a, a, a la intolerancia, a la derecha, como dicen, eh, a la idea de, de, de, de no contemplar estas expresiones, pero nosotros, pese a todo lo que nos ha pasado, de persecución, insisto, de judicialización y de muerte, iremos hasta el Congreso y le daremos prioridad a la palabra. Muy bien, entonces esto va a ocurrir el día 26 de noviembre, ¿no? Sí, sí, es el día 26 eh, en el auditorio, en el auditorio del Congreso, eh, ahí en Hipólito Yrigoyen, 1710, si no me equivoco, sí. es el lunes 26, el horario es de 10 a 13 horas. muy bien muchas gracias mauro por por explicarnos este por por convocar y por contarnos la situación del pueblo mapuche y seguimos en comunicación este vamos a seguir en comunicación por, con ustedes para seguir eh, los avances de la bueno, propia... muchas gracias y van, le, le recuerdo que la presencia en el lugar Eh, va a ser de varias comunidades que están en situación de conflicto, perseguidas, también hay otras expresiones que se van a hacer presentes, eh, bueno, va a ser un, un, un grupo bien representativo de la Puel Mapu, decimos, y ojalá que estemos acompañados.